se le agradece y valora, digamos, la declaración de que hace. Lo único que hemos pretendido nosotros no es que usted tome partido ¿ya? y se ponga en la filita para Solamente creemos nosotros que usted se merece, al menos, la información y el conocimiento de lo que pasa en las comunas en general. De ahí que usted, como yo lo planteo, lo califico, ya sabe que yo no voy a estar ir hablando ya. eso lo tengo más que claro, pero creo que también de repente en, en ni siquiera que yo ¿no cierto la, la, la confianza en la amistad de decir Oye, no no yo sigo los productos lugar la contra la, la, la federación las aprobaciones me mandatas y